Estamos con Lucas Eliarro de la final de Einstein-Kimberley. Bueno, Lucas, eh, pequeño balance del partido. Eh, la verdad que hicimos lo que venimos entrenando en la semana. Fuimos, fuimos muy intensos y en, en todos en todo minutos y creo que es lo que nos hizo ser superiores. Es lo que se esperaban de Einstein. Sí, sí, eh, sabíamos que, que Castellani iba a jugar mucho picarro, que Monache le iba a seguir a tirar, que Garmin iba a cargar los rebotes, y nos enfocamos en esas cosas, y por lo que creo no, no fue bien. ¿Cuál fue la clave justamente para imponerse en ese sentido? Se lo ve muy bien de triples también. Eh, hicimos, yo creo que hicimos un buen scouting, eh, y eso nos permitió tener varias lecturas eh, del juego, y después nada, fuimos muy intensos, y es lo que nos llevó a ganar el partido. ¿Cómo los cambia esto de cara a la final de la semana que viene? Eh, nada, lo vamos, lo vamos a encarar de la mejor manera. Tenemos muchas ganas de, de, de poder ganar en casa y definirlo. Bien, muchas gracias, Lucas. Ah, muchas gracias a vos.